Sinestesia. Sin ningún tipo de anestesia. Sinestesia. Sin ningún tipo de anestesia. Sinestesia, sin ningún tipo de anestesia. Es? Sí. Sinestesia, sin ningún tipo de anestesia. Listo, muchas gracias. Más. dice, sinestesia la sensación secundaria o asociación que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra esa es la biología y la literal es figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde a lo mejor la segunda, no y te da ejemplos por ejemplo, amarillo cuchillo o se oye la luz eso es un ejemplo de sinestesia Aplicada en la literatura Bueno le Voy con el segundo que me parece más lindo Listo, vamos, tú que estás listo, escuchá Sí, pará, estoy buscando Acá porque no encuentro la definición Técnica exacta, es como ¿De qué? ¿De ruido? Claro, Y es como, y que es sale, como complejo La definición de es todo lo que le molesta al oído Ah, bien Está bueno eso Pero no, pero no quiero, es, que es como que tendría que haber una Más técnica. Ah, algo más técnico estoy es escarbando acá. En un... Bueno, pero está bueno porque yo pensaba en trabajar sobre el ruido cuando tus viejos te dicen ¿Qué está escuchando? Es todo ruido. Y capaz que le pasó a un chabón que estaba escuchando a Mal Davis. ¿Te gusta Matt Davis? Está escuchando puro ruido. Bueno, va. ¿Listo? Sinestesia. Figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. ¿A game? Sinestesia es la figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. ¿Tuku? Vamos, te toca a ti. La segunda. ¿Cómo sería? Ah, pero ahí. Eso. Vacaciones sí. para todos. Para, bueno, es la desilusión que eh de, la de quién no ha sido desilusionado. Uf. Tenemos una ilusión, viene una desilusión y si no salimos de la. Está como muy leída, ¿no? A ver. Sensación secundaria o asociada. A... Ah. Sinestesia. Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra listo no me gusta ajá ah. más feliz mentite a ver cómo cómo te pones feliz así ah, me puse así no puse sé feliz. a ver. Sinestesia Sensación secundaria o asociada Que se produce en una parte del cuerpo A consecuencia de un estímulo Aplicado en otra ¿Mejor? ¿Mejor o un poco más? Menos cocainómano <risa> Y eso que no Y soy eso coca, que no tomé ¿no? Y eso que no tomé <risa>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 No sé, ahora <risa> como que no. Eh. ¿De, ¿De cuándo? ¿De qué hora? ¿De qué hora? eso le iba a decir? ¿De 20 a 21? ¿Sí? Bueno, dale. Sinestesia, lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 por el 87.7. Sinestesia Lunes, miércoles y viernes De 20 a 21 Por la 87.7 Sinestesia Lunes, miércoles y viernes <ríe> ¿De qué hora? es? Aquí? De 20 a 21 <ríe> ah, 20 a 20. <ríe> Sinestesia Lunes, miércoles y viernes De 20 a 21 Por la 87.7 Va ¿Qué más? Un ruido ahora Ruido No llores tanto Sonido inarticulado Sin ritmo ni armonía y confuso Dígale ruido primero Ruido Sonido inarticulado Sin ritmo ni armonía y confuso Ruido Sonido inarticulado Dice ahí, sí Ruido Sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso. Ruido, sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso. Ruido, alboroto o mezcla confusa de sonidos. Dale. ¿Qué estás escuchando, Tuku, ahora de 20 a 21? Sinestesia. Por <risa> la 87.7. Ah. Estás escuchando sinestesia. Estás escuchando al día global. De construyendo. El... <risa> es est ah. Estás escuchando sinestesia. Estás escuchando sinestesia. Estás escuchando sinestesia. Música sin anestesia. Estás escuchando Sinestesia. Música sin anestesia. Claro, lo así. ¿Cómo era? Ah. <risa> Somos el... ¿Cuándo lo dije cuando estaba allá? Ah... Es un abismo ya, eso. <risa> sí, claro. A ver. Eh. Es, eh, sí, sí, sí. Para mí, de acá allá es como de acá a China, ya, en este momento. <risa> el ruido, ruido, ruido. Busca entre el porro. Digo, yeah. Bueno, el ruido, digamos, es el sonido que, que no podés eliminar. Es eso inmortal que va a estar ahí. Eh, por más que filtres y lo filtres. Ahí está, es así, sinestesia, un ruido inmortal que no puedes destruir. Estás escuchando sinestesia, el ruido inmortal que no puedes destruir. <risa> estás escuchando. ¿Sabes qué estás escuchando? Sinestesia, el ruido inmortal que no puedes. Ese fue un ruido, ¿me entendés? Yo me reí en un momento serio y generé ruido. Es ruido. Claro. Sinestesia, ¿cómo era? El ruido, el ruido inmortal Sinestesia, el ruido inmortal del 87.7 Sinestesia, el ruido inmortal que no puedes apagar Sinestesia, por el 87.7 Sin ruido, no hay inmortalidad La inmortalidad es ruido El desierto sin ventilador. <risa> uh -huh. Sinestesia. El roe de tu frecuencia. Ah, encima de. Yeah, yeah. <risa> el roe. Busca roe, a ver. Ya, muy de. De Ibiza.